Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a La Laguna Negra, miércoles 29 del 6 del 2011. Qué tarde, noche fría que tenemos aquí en San Atilio y en toda la provincia de Buenos Aires. A mi diestra, Alejandro Leguizamón, a mi siniestra, Leonardo Turbo Ruiz Díaz, la operación técnica y puesta en el aire, hoy vuelve Gloria Sandona Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo, and ¿Cómo, ¿Cómo andan todos en sus casas? Eh, volvimos a sumergirnos con o volvemos estoy, o comenzamos sí. a sumergirnos en de esta a, laguna negra de a, ¿no? de a poquito de a poquito la, está fría el agua sí está, está bastante fría, fría. y el viernes hay como tres grados bajo cero yo te puedo decir que ahora estamos según el servicio meteorológico estamos con treinta y trece grados treinta y tanto iba a decir es un calor no treinta y trece grados de sensación térmica Así que mucho, pero mucho frío. Estoy, estoy triste, Charlie. ¿Por qué estás triste? ¿Qué pasa? Estoy triste porque me encontré a mucha gente ah. a lo largo de la semana. Sí. Ale, la verdad que sos un bodrio <risa> con tu música, me dijeron. <risa> ah, sí, yo he recibido muchos mensajes al respecto a eso. Eh, por algo pedimos a Lorea, por favor. un volvete, mensaje de un perdonamos. amigo mío, Aldo. Ah. A, Aldo, apellido Bonzi. Uh -huh. eh, Aldo no, no le gusta tampoco mi música. No. No, no, no. Pero yo te cuento que respecto a todo esto que, que pasó, viste que nosotros tenemos más de... Teníamos 40, ahora tenemos 35 productores porque rajamos a 5 que son muy vagos. Tenemos y, juicios ahí, Charly, claro, guarda. Y en este, Y en Entonces, este caso, bueno, tuvimos esto. una reunión y dijimos, bueno, pará, vamos a hacer un seguimiento sí. de, de, de cada oyente que nos estuvo escuchando el miércoles pasado que no les gustó. Hace dos miércoles eh, no les cabe mis temas, chicos. Que no, que no ¿Qué, les qué gusta. Pasa? Tu, tu nos dijimos, muchacho, dijimos, muchachos, hagamos esto. Ya que están todo el día rascándose el higo. Eh, cobran por rascarse el digo, hagamos, hagamos un seguimiento Destinamos a dos productores para cada oyente Para cada oyente, a ver qué onda, qué gustos musicales tienen Y seguimos solamente a 30 oyentes Nada más, solamente a 30 Porque... Pero para ver qué onda, a ver si bueno, eh, sigamos los gustos, veamos qué música les gusta Y hoy vamos a preparar un programa musical para los oyentes Exactamente Pero yo no me quería quedar afuera y, y por lo menos las cortinas las programé yo. Las cortinas las programaste vos. Exactamente. Muy bien. Entonces, y los temas no, los temas ya no. Los temas, y No, no, porque sos un asco. Pero, vamos a decirlo sinceramente, como amigo lagunero tuyo que soy, eh, si sí, vas para atrás. La verdad, de bueno. cayó. En información, el programa venía bien. La música Está. es como que. De, bueno, igual tenemos. Aparte de, de, de. Turbo ni vino la semana pasada, imagínate. Claro. <ríe> Dijo, no, si va a dale los controles. <ríe> Me quedo en casa ahí con, con mi hijo y mi. ¿Qué, qué y mi decís, germen. Turbo? ¿Qué, qué, ¿Qué te pareció la música? Ya, no quiere ni hablar. No, no, no. un asco, loco no Yo no no lo digo no, no Yo digo no. lo que no dice la, la gente, ¿me entendés? Es un asco, es como la gente de River La hinchada de River, el Club River Es un asco Pese, locos, Te, veo, te gente... veo demasiado alterado ¿Vos venís de la marcha del orgullo o no? no? No, no Ah, perdón ¿Vos que Pasé que la gente por al lado dice. Claro. Se casó en Florencia de la B Fue a una fiesta, ¿Cómo? una galavía Una cosa de locos pues. claro. se, se, trompe, locas. se trompezó con las tres piernas te tonto ¿Qué tal, gente? ¿Cómo? Bien, bien, tú bien ya bien, estamos eh, felices. Son eh, recordamos a la gente que las números de teléfonos para comunicarse con nosotros. 15-66-90-50-02, nuestro número de teléfono. Comunicate, mm. pedí un tema, denunciá... Lo que quieras, Lo o si no, vos... a www.fmtinkunaco.blogspot.com y ahí tenés un coso que dice Escuchanos online y ahí te metes, cliqueás y entras a una página ahí a donde nos podés escuchar en vivo si querés. ¿Sí? Y si no hay al Facebook, dejá los mensajitos, lo que quieras. Tenemos y... el Facebook abierto. Sí, exactamente. Eh, ¿Sabés qué interesante? Sí. Eh, hoy estaba... Bueno, estuve escuchando el último... El, estuve escuchando el noticiero, el Noti... Eh, encuentro con las noticias turno tarde, ¿no? Y Dani se termina despidiendo, ¿no? Dani Zambrana y, y Silvina Vivas, que les mando un saludo. Termina diciendo, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a los cortes de luz intermitentes en San Atilio... Eh, Porque bueno, en estos últimos cinco días Va, hace años ya, pero en estos últimos cinco días Tanto Sanatilio Bucetich y toda la zona de José Sepas Recibió casi eh, Cortes intermitentes durante Todo este fin de semana y días anteriores Hasta de 36 horas La verdad eh, El año un... pasado hubo una situación muy parecida El anteaño yo creo que también Pero cortes de ruta La, la gente, más que nada Croacia ¿no? Cortaron los vecinos de los diferentes barrios eh, porque había, no sé, como una semana que no tenían luz, había barrios uh -huh. y la verdad que no tenían agua, no tenían nada. Estamos chilu, y... Chingá, sin agua. Claro. Entonces, sí, nada. los vecinos como que se manifestaron, cortaron la ruta uh -huh. y así. Al toque vino el toque... camioncito de Norte. Bueno, pero ahora se tri... eh, estuvieron, bueno, cuando, mi... cuando yo estaba viendo de la cantidad de, de, de horas, ¿no? 36 horas sin luz, creo que cualquiera se puede agarrar el, la, la loca no y decir que, bueno salir a buscar de, de, de alguna manera. Eh, Encima que tenés, eh, hoy, que tenés que laburar a full para conseguir un par de mangos, para comprar un kilo de carne, se te corta la luz y te pudre la carne. Jame, joder. Sí, no, es, es in, todo lo que implica ¿no? los cortes de luz. O sea, 36 horas sin luz es la muerte, de, digamos, no, para, para, para el laburante. ¿no? Yo supongo que después la empresa te responde todo, ¿no? Me imagino. ¿Qué mierda te va a responder? No, te dicen, sí, no, no, es de... Nor ¿Qué? se Olvidate. Eh, bueno, eh, en, base, en base a todo esto, eh, eh, fue hoy eh, nuestro compañero Rubén Becerra tiene una, un, hace una fantástica nota a uno de los representantes de prensa de, de Denor, ¿no? donde le pregunta, ¿no? donde intenta que le dé una explicación sobre los cortes. Bueno, eh, la verdad que me saco de la galera ante Rubén Becerra porque hace una nota realmente excelente donde un tipo que... Intenta explicar algo inexplicable de alguna manera. Y, y bueno, después vamos a estar compartiendo un poquito de, de este audio, ¿no? Y, y, y de la nota y de esta realidad que está pasando Sanatillo, ¿no? Sanatillo eh, y todo eso se, se pasa. Eh, sí, allá en barrio Frío también, de vez en cuando. Ayer sufrimos un apagón, pero vino rápido. No llegó a los 10 minutos. No se te enfrió la cerveza. No, no se te calentó, diga no, no, Te calentaste no. vos, pero la cerveza no Sí, sí, me calenté ese, dije, ese maldito ratón que está dando la luz Seguro que palmó, tuvieron que buscar otro Loco, pon un Haster, es más rentable Claro, claro. exactamente No, no, no la verdad que una, una vergüenza Es muy indignante No, me, me causó gracias a eso que digo, Dani Nos vamos a tener que acostumbrar a los cortes O sea, vamos a tener que aprender a vivir Con los apagones imagínate si esto pasa ahora en invierno Que será verano eh, yo recomiendo que apaguemos la, las 16 estufas que tenemos acá Empezamos ¿Te a apagar alguna sí. sí, yo también quiero sacar la primera de todo, loco Un poco manos no embola acá adentro, loco Córtenla, tanto frío no hace, boludo No, la nada aprendido acá adentro ¿Qué no? mira, una, dos, tres, cuatro Abrí allá en la sala donde están los 40 tipos estos que están produciendo Están laburando a la, full La lagura negra y también está uno tiene cada una estufa, cada uno Claro Vamos ¿Qué? a hablar un poquito de esto, vamos a hablar sobre la luz Sí Sobre bueno, el, sobre... eh, no, no podemos dejar de tocar el River. cortada de River, loco el podrido. <risa> Yo no soy hincha de River, bro, pero no con el River, se fue al descenso. Acá es descenso, no, que me No querés, a, de culo, no querés hablar de River que se va al descenso. Y si ya más qué vamos a hablar, qué vamos a acotar? Che, pero podemos hacer algo se más sea. original que no hizo otro medio de comunicación. A a ver, no hablar hablar de Belgrano que ascendió. <risa> Eso. Sí. Eso me animo a hablar. Bueno, dale, ahí los chicos van a hablar de Belgrano que ascendió, muy bien. Después... Hay dos jugadores en Belgrano que para mí, loco, tenían que ir a la selección de cabeza. A la miércoles, El, picante. Así, la que el, el, el picante y el, creo ¿Y el que era qué? el 4. Nah, ah. Sin nombre específico, no, eh... no me venga acá. Se se se acá. Eh... El 4, sí, qué sé yo. ¿Cómo se Miguel, se llama? Pérez. No, no Miguel Pérez. No, no me acuerdo. Miguel el Negro Tata Pérez. No, no el... me acuerdo, pero ahora... Pero ahora lo vamos a buscar. Eh, bueno, eh, el eh, hermano eh, de Francescoli. Eh, era, ¿Qué era, el Picante Pereira? Sí el tipo loco a uh -huh. en una baldosa Bailó a todo se ba... Un tango Se bailó un tango con siete jugadores de río <ríe> Posta, en una <ríe> sí, baldosa sí. Ahí tenés, toma mate Che, qué, qué onda, ¿Qué, qué laguna va a ser laguna? No va a ser temática ni nada porque van a estar elecciones de la gente Que se comunica al y seis 90, cincuenta Claro, exactamente Hoy va a ser la laguna negra especial Lo que le podría llegar a gustar Al oyente mm. según lo que averiguó Nuestra producción Según lo que averiguó nuestra producción Bien Bueno, ¿qué te parece si vamos con él? El... a Adri Lerner, a, Adriana, a Verónica Castro y a muchos oyentes más uh -huh. durante una semana Ajá. para saber qué gustos musicales tienen y sacaron estas conclusiones. ¿Vamos? Si, yo eh... si, yo, si yo arranco con el de Adriana Lerner, ¿qué me decís vos? ¿Qué te dice la producción? ¿Qué tema te tiró la producción con este seguimiento que le hizo? Me, me tiró un tema de Carlos Varela. Carlos Varela. Claro. ¿Lo tenemos ahí en punta? Está ahí en punta, ¿verdad? A ver, escuchemos en este seguimiento que le hicieron a Adriana Lerner. ¿Por qué invertimos plata en algo que no va a ser mi muchacho? Decir, loco, me cuesta 200 lucas mantener esos pero 40 bueno, vagos, boludo. Pero bueno, algo, algo hay y que bueno. hacer, algo hay que hacer. A no ver, es escuchemos. Así, Carlos Varela, a ver. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Y cualquier viento que esconde el agua. ¿Esto le gusta? Sí, Yo pensaba que era más heavy. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo como la lluvia sobre tu cara. O el viejo mapa de algún tesoro Como la lluvia sobre tu cara O el viejo mapa de algún tesoro Una verdad no dice nada Y al mismo tiempo no esconde todo als een hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Día me faltan, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la donde mi ahogo, porque en tus ojos is mis alas y está la orilla donde me ahogo. Basta de pan y circo, somos del vulgo. Pero no nos dejamos convencer. Yo te dije, loco, porque era así la película boludo. Al final ¿Cuál? ¿Cómo era? ¿De qué el, película el hombre, estamos hablando? Hombre, hombre de llamas, loco Ese Hombre de, de llamas sí, sí. Es el loco que... Che, ¿la, habrá pegado hace... la, pro, la habrá pegado la, la, producción? ¿La, habrá pegado si estaba, la producción Si, si estaba sí. Adri escuchando que mande un mensaje La pegaron, sí. no la pegaron, sí. cualquiera uh -huh. no Porque no. capaz que la producción la siguió al cine claro. Porque estos vagos con tal de ir a rascarse el higo claro. Capaz que la siguieron hasta el cine Y vieron que ella fue a ver, no sé, Hombre en Llamas Capaz que miraron por la ventana y ella estaba sentada en el living Mirando Hombre en Llamas y dijo, oh, uh, Qué buena, qué buena data. Y la, y la vez que está llorando, ese, ese es el es, tema. Y capaz que claro. producción averiguó eso. Tenemos el primer mensaje. A ver qué el dice. El primer mensaje mm. dice Lucy que los productores no le preguntaron a ella. No, ¿qué no, onda no, con que, no, no, es que los productores no preguntan. Los productores investigan eh, y hacen un seguimiento. Ahora yo, le contestamos. Andás a ver si te siguieron, Lucy. Puede no ser sabés? que te hayan seguido. Bueno, sabes. Nosotros tenemos. Acá hay una planilla. Lucy, esto es como la fit. Hacen un seguimiento de todo. Claro, no, Tumbo, dale, Es como el DGI, ves. aunque te escondas, te, te van a encontrar igual. Claro. Sí que claro, tranquila. Bien, sí. bien. Fue un tema medio tranquilón. Sí, para... Para... Medio tranquilón <risa> si lo mirabas con un loco. Medio tranquilón dormilón, pero sí. bueno. Eh, después vamos a ver si Dormino algo. Termino medio, no. Es, es un buen tema crudo. para poner a los chicos para que se vayan a dormir. <risa> Se nos fue a dormir toda la audiencia mira, Claro, que, yo, Exactamente, exactamente. Hay que, ahora tenemos que remontar. Hay que que venga un tema bueno, así la gente no se cuelga. No sé qué seguimiento Dale. hizo la... Che, hizo bueno, y decía Lucy... Lo, loco, estoy viendo el Sapo Pepe hace como 4 o 5 meses. Vamos a ver sí. si la producción es el tema de Sapo Pepe que investigó. Capaz que es otro. ¿Habrá dicho Sapo Pepe la producción? Lo vamos a ver dentro de un rato. ¿no? no vamos a tirar toda la carne al asador ahora. Dale, en un rato vemos si la producción dijo... A Lucy le gustó el Sapo Pepe o otro, no sé. Después, después te he interesado qué tema le puede haber gustado. Porque también tengo revisando la planilla acá. Sí. A ver, déjame ver. ver una cosita. Tengo el próximo nombre que es Fer Sánchez. Quiero ver si la, me, me, la producción me dijo: la seguimos a Fer Sánchez. Sí, sí. sí estuvo un productor durante una semana <risa> bebiendo y comiendo en mi casa sí. y durmiendo. No, no, no, no te puedo haré? creer. No te puedo creer. Sí, Santi no duerme entre nosotros Era el productor, loco, me molestaba. No podía hacerme actividades íntimas, boludo. Bueno, ya estaba... sé, era el peticito ese, por eso te lo confundiste con, con Santi. Uh -huh. Claro, capaz que... Se... Bueno, el chabón el se pone... Ese la investigación de estos productores es muy buena. Quiero ver después qué tema le habrán sacado a Fer Sánchez. Dice un, u, otro sí. mensaje. Espectacular la púsica. Besos. ¿Quién es? Eh, no sé. ¿Abajo no dice? ¿No firma? No, no, no, es un oyente, dice 93.13, Terminal. Bueno, gracias. Pero bueno, ¿le gustó la... Véale. cuando viniste vos, pusiste tema rep arriba y no le gustó a nadie. ¿eh? No. Un tema re tranqui que yo dije, bueno, no sé qué va a pasar. A ver, de... no, igual ¿Qué? está la aguja acá del rating. En... No, no, no, ya, tené, ya te ganó. Este mensaje te, te venció lejos. Le gustó. Claro. Capaz que le gustan las cortinas, puede ser. Ojalá, eso. ojalá. Ahí, ahí sigue mandando mensaje. Sí, la gente se comunica al 15 66 90 50 02. ¿Qué onda, muchachos? ¿Todo bien? Soy Guiso y Marcos. Y Marcos, controlando el área. ¿Qué era? No ah, estuve ayer con, con, con Guiso sí. y con sus secuaces. Ah, estaba ¿Por sopa. ¿Por qué Guiso y sus secuaces? Guiso, estaba sopa nah, porque... y ensalada. <risa> <risa> ¿Y ¿Y no? ¿Ensalada, nuestro periodista? No, no, no. Ah, le, ah, ah, ah, ah pero el hermano, es el ensalada. hermano. Era el, el, el hermano, No, no, nah, nah, le mandamos un abrazo. Yo no, había, no todo, sé de qué será nuestra ensalada, pero la ensalada <ríe> esa era otra, otra ensalada. Otra onda, otra un, onda. Visito, un sí. abrazo. Claro, un abrazo para todos. Yo los escucho todo lo escucho todos todos los días, que están los lunes y los martes. Los lunes y los martes. Sí. Claro. Bueno, chicos, ¿qué les parece si hacemos otro seguimiento más? Eh, Mira, mi, mi mamá me está escuchando. Tu mamá te mima. Mi ah, mamá mirá, me mima. Mira, <risa> parece que pe pegó la música, loco. Pegó, eh? pegó. Porque mandan... Como nunca. <risa> no, no, no. Adrián Adrián lo dice, lo empecé a escuchar recién porque llegué tarde no sé de dónde. Adri, te cuento que nuestros productores te estuvieron siguiendo durante una semana, como estábamos contando recién. Exactamente. Y deducieron, o dedujeron, Que una investigación dura, muy, claro, minuciosa, por un, por minuciosa. una investigación muy minuciosa, que a vos te gustaba el tema de Carlos Varela, una mm. palabra. Ya lo pasamos, ¿Ya lo, pasamos? Te lo perdiste y fuiste. Claro. No te quejes más. No <risa> más. No enches más. Eh, no Después vamos a ver si te siguieron investigando y encontraron algún otro tema. Quizás, quizás sí. dentro sí, de sí, todas sí, sí, estas, sí. De estas personas que tenemos aquí investigando, lo tenemos. Exactamente. ¿A quién más investigamos, Ale? Eh, Fer, Fer Sánchez. ¿Y, te a forzar, Fer Sánchez. <risa> ¿Y lo tenés al tema de Fer Sánchez? Y por ahí anda, ¿sí? ¿Y cuál es? Bueno, ahora lo, lo vamos a ver. ¿Ahora lo vamos a ver? A ver, no, a escuchar. A escuch sí, a escuchar. porque verlo es difícil. Ahora vamos a escuchar. Vamos a hablar también un poquito. esta, bueno, quería eh, entrar en el tema de lo que íbamos a. de, de la temática de esta laguna que va a estar buena. También vamos a hablar un poquito sobre. Eh, Alejandro dijo, Carlos, eh, quiero hablar un poquito sobre eh, la, la fusión de Cristina con. Presidencial, ¿no? esta edad, esta unión que sí, se... Sí, Cristina otra vez eh, anunció a Mariotto. Según algunos medios de, ¿De comunicación, la... lo impuso como vice de vicegobernador de Scioli, claro. Segui sí, no, no le cabió ni ahí, dijo no, mano dura. Dijo solo. <risa> ¿Más mano dura? Entonces, Chabón no, no le cabió ni ahí, entonces lo puso a... Cristina lo puso a... <risa> Recién cae, disculpe, eh, claro. Pero es un chiste fácil. Eh. Pero bueno, bueno, eh... <risa> bueno. lo puse. Lo no, puse. No, no, no, no empecemos con lo entonces, mismo. Entonces, Mariotto forma parte ahora entonces de, de, la, de la fórmula. Pero y... no era Bondeu. con quién? Bondeu. No. El ¿Qué? del ministro de Economía. Budú, es, es, es lo mismo. No, pero es para vicepresidente. O yo me estoy equivocando. No, no. ¿Cómo? No, es, es, lo anunció como vice. Claro. Que va con vice y con ella. Claro, exactamente Empiece con ella Empiece sí, sí. con ella Claro Exactamente Bueno, vamos a estar hablando un poquito más Sí, ahora treinar. vamos a investigar bien vamos a, va, vamos a leer todo lo que trajimos Porque trajimos un montón de data Y hay un montón de cosas para hablar Por ejemplo, los gendarmes Que va a haber más gendarmes todavía en la calle sí, anunciaron más de 1200 gendarmes Salió un operativo Que dice llamarse Sentinela hace rato Después de los gendarmes se cansaron de caminar y se escondieron claro. todos, no está más en Centinela por pues ningún lado. Bueno, y ahora parece que van a reforzar más. Muy bien. Y también vamos a hablar un poquito sobre la convocatoria del grupo Barrilete de los talleres de teatro. Claro. Bueno, exactamente. Vamos Demonstru a estar charlando un poquito de cultura también. Y bueno, de este tema de la luz que me, que me interesa la bastante. La luz mala. La luz mala. ¿Tenemos o no tenemos luz? ¿Cómo vamos a estar este fin de semana? Que se vienen estos fríos polares. Seguramente puede ser que llegue a nevar. Nosotros tenemos un enviado... Eh, muy importante, sí que nos está trayendo... Información fresca, si se quiere decir. Ajá, exactamente. Claro. Información fresca sobre este tema de las heladas Y bueno, vamos a ver cómo... Porque o prendemos las estufas o las apagamos o qué hacemos para que no se nos corte mal la luz. Uh -huh. Porque en sí estamos pagando todos los meses. ¿Cuánto podemos llegar a pagar? ¿Cuánto paga por luz? Yo 70 pesos. 70 pesos. 70 P, tranqui. Sí, tranqui, tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui, tranqui. ¿Cuánto? Oh. 70 menos. 160 diciendo. Pero vive dice... en una mansión, en un country, vive vos. No tiene nada, dice. Qué bárbaro. Tengo, tengo una señora que se llama sí, eh, Sara Silvia Muñoz eh, Medina. Dice que ella es de Chile y que me encantaría escucharla. La tengo aquí conectada al Facebook. Así que ahora le voy a dar eh, el link para Ajá. que ella nos escuche. Le voy a decir que entre a Tincunaco, ahí a www.fmtincunaco.gloques.com. Glockes... Ahí Glockes. tenés, eh, un, a tu, cuando se te abre la página de tu Ajá. mano derecha hacia arriba, hay sí. un link que te dice escucharlos online. Ahí tipeás y enseguida aparecemos nosotros en tu computadora. No te creas que es claro. un trollano, es la Laguna Negra. Claro, uh. exactamente. Es un sapo por ahí. Claro. Anda. Che, dice los mensajes que han llegado al 1566-9050-02 Los empecé a escuchar recién porque me llegó la data Que estaban pasando un tema que me gusta mucho Los estoy escuchando de la estación de José de Paz Esto lo decía Adriana Lagner no, ah, Un besote enorme le mandamos Y ahora, eh, se, ahora, ahora en cualquier momento se lo, se lo pasamos de nuevo dice, ah, fue. Otro más de Adri Dice, ahí me lo perdí, qué bajón Los quiero ahora más porque no me repite sus mensajes <risa> reprimen, ahora que, ahora le leemos. no le reprimen los mensajes ahora le, ahora, ah. ahora le leemos todos los mensajes ¿Qué le parece si hacemos tanda y tema? Y después volvemos con más Laguna Negra Para, Dice, el cantito a vicepresidente de Cristina es el, Ah, el candidato de vicepresidente de Cristina es Amadou Boudou Y el claro. candidato de vicegobernador de la provincia, Ciole es Marioto. Eso lo es lo dice, que dijimos recién Este es de mi hermano <risa> Ah, ese es de. Ah, eso es lo que me dijo cuando. El burro venía por para delante. Acá. Ah, de... que del... diga eso al aire. Del burro por delante. Pero sí. se me borró, loco. La verdad es que hoy vengo más, loco, de la memoria. Vení bueno, de la marcha del orgullo y y me impactó. Gracias, impactó. Oveja, gracias, oveja. Ver las plumas y toda esa cosa. un pedazo que... grande de gente que vi. <risa> <risa> 107.3 Comienzo del espacio publicitario FM Tincunaco es parte del equipo de comunicación de la red El Encuentro Asociación Civil Sin Fines de Lucro Subiría 4.683 Todos los viernes a partir de las 19 horas te invitamos a escuchar Sin Cadenas, un programa recargado con noticias, música e información en el dial de tu radio. Sin, Sin, cadenas. Sin cadenas, todos los viernes de 19 a 20 horas por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Diario El Apogeo. Noticias, noticias reportajes, reportajes historias. historias. El periódico de interés general de Pilar y alrededores www.elapogeodepilar.com.ar Cerca de la Revolución Los martes de 21 a 23 Información y el rock nacional convierte en dos horas de radio Cerca de la Revolución Martes de 21 a 23 Por FM Tincunaco Fin del espacio publicitario No es lo mismo una tarde engancharte una negra, que enganchar tarde la laguna negra. La laguna negra, de lo peor, lo mejorcito. Querías escuchar algo del día del frío, escucha este tema, mira. el cuarteto de nos. Alta banda uruguaya. Qué buena banda uruguaya. Si quieres escucharte tema y otros temas más, puedes hacer el 1566905002. No, pero ¿Qué, ¿Qué? Pará, no me arruiné la cortina. Se loco, mete, ¿no? se, se, mete tío, se mete. No nos dejás hacer un, un baile. No. Mira, nosotros queremos hacer esto, mira, ya. ¡Otra rubiata! ¿Eh? También lo puedes pedir a www.fmetinkunaco.bladespo.com. O si no, a fmetinkunaco.yahoo.com.puntual. O si no, a Sassarradón y Carabobos, piso del centro de a somos re felices haciendo claro, eso ¿Por qué no nos dejás vivir, boludo? Egoísta <risa> Todo vos, anarco, todo vos, anarco. todo vos, loco Estás como Edenor Claro, cortamambo <risa> No, ñay Che, así que ¿Vieron ustedes que ahora El gobierno va a sacar televisores Para esta época Tan importante que es la Copa América Que se ha jugado en a nuestro país? ¿Alguien, ¿Alguien le dio bola a la Copa América con lo que estaba? ¿Alguien se enteró? Yo creo que eso, está, eso es un buen tema. Dice qué coso, que Pavone bueno va a la Copa América, ¿viste? Ya <risa> se <risa> ha encontrado a todos. <risa> no sé, dice. Bueno, <risa> bueno, pero, sí. pero ahora, ahora, Cristina, no solo va a sacar televisores para nuestros... Televisores para todos para y para todas. Todo. Ahora se vienen las camisetas, muchachos. ¿Camisetas para todos? Sí. ¿Camisetas sí, camiseta para todos? Primero Exacto. el secundario, después eh, los claro. obreros. Uh -huh. ¿Camisetas ¿Y para ¿cuándo? todos? ¿Eh? ¿Nosotros cuándo? Va a sacar camiseta argentina, esponsoreada por el Frente para la Victoria, y Ajá. en vez de tener el número de atrás, el poner el número de Messi, no, va a tener la cara de Perón <risa> ¿eh? sí. con el número <risa> 14. <risa> No, pará, che, eh, eh, eh. O con, o con ¿No? el 88. 88, claro. Me eh, parece que uno de esos dos. Igual estaba en debate eso, porque se subió. No sí. Sé. Eh, en eh, debate. Se subió un decreto que se lo tiene que firmar, claro, para ver qué número va a decidir, qué número va a llevar la cabeza. Para mí le queda re bien el número 88. No sé qué opinan los oyentes que mandan mm. mensaje, no sé. Bueno, que se fijen. Che, eh. <risa> <risa> Alguno capaz que le interesa, no sé. Sí. Eh, muchachos, estábamos. Eh, eh, intentando, intenta, no me pegues. estamos intentando de, de ver de alguna manera, de, de, disolver este tema de, de la luz. ¿no? Sí. Que de, de la luz en San Atilio, de la luz en los diferentes barrios. En ¿no? los diferentes Por barrios el de José Paz, de Va, al, también. Eh, charlamos con. Bueno, tuve el estuve la oportunidad hoy de, de, de armar un el pequeño espacio para el noticiero regional, que sale sí. los viernes, ¿no? Y bueno, tuve la posibilidad de escuchar esta, este audio que armó, que Becerra. tuvo Becerra, ¿no? Donde sale, eh, donde habla, ¿no? Sobre el, los diferentes cortes y cómo este responsable de prensa de Denor, se me, borró, se me acaba de borrar el nombre. Marioto Ma, No, Marioto no. no. Se me acaba de borrar el nombre. Igual Globo está buscando ¿Bondeo? a los gomazos eh, el audio, ¿no? Donde... Sale a hablar, ¿no?, de decir, bueno, le preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por qué se corta la luz tanto tiempo y no hay respuesta? Si él habla y dice, bueno, porque hay una gran Demana. demanda de, de, energía, ¿no? de energía, porque lo, porque la, el, o sea, la, lo que es José se Paz, el municipio de José sepas se pobló mucho en, en, desde el 2007 hasta el día de hoy. ¿Cuál es el plan vivienda? Eh, en eso podemos coincidir porque la verdad que eh, no, me parece no fue eh, pensado la estructura que iba a ocupar, eh, las casitas, la luz, uh -huh. el agua. Claro, ¿no? en, base, en base a eso era, era, era respetable, uh -huh. ¿no? Después, bueno, hasta ahí sí, bueno, sabemos que todo lo que es la zona de José C. Paz, en muchos lugares no tienen gas natural ni agua potable, entonces la gente hace mayor consumo de electricidad. Obvio. Hasta ahí coincidimos perfecto. Uh -huh. no En base a esto se le vuelve a preguntar, ¿cómo lo subimos? solucionaríamos a este tema, ¿no? Y ahí salió eh, eh, ahí cuando Becerra le pregunta esto, no sale el tema de las subestaciones, sí, las, la... claro, cómo la que hicieron hacer aquí la... el barrio Soliverde. Bien, sale uh -huh. justamente esa subestación, la de Soliverde, ¿no? Uh -huh. en, en cuestión y dijeron que bueno este eh, responsable, que otra vez se me vuelve a borrar el nombre, eh, dice que eh, las subestaciones no contaminan que la gente está mal informada y que en capital, enfrente la sucursal de Edenor, hay una subestación y hay muchísimas viviendas y no contaminan. Entonces vos decís, ¿cómo que no? Si no vos te metes en internet y pones subestaciones Estaciones. eléctricas y te dice que trae, que provoca cáncer, leucemia, eh, o sea, diferentes malformaciones, eh, eh, diferentes tipos de cáncer. En realidad te produce cáncer. Uh -huh. ¿Por qué? Por las ondas. Exacto, por las por ondas de, eléctricas de que, que mantiene Ajá. el, que mantiene, que que expulsa estas subestaciones. La gente de Soliverde, ante todo esto, al al saber que iban a poner eso en una zona rural, en el medio de la plaza, en el medio del barrio de Soli, de Soliverde, ante esto se queja y dice, no, acá no la pongas. O sea, tenés mucho campo para el otro lado, uh -huh. ponela allá. Pero qué pasa, eso le iba a exigir a Edenor una eso, inversión en cables. Obvio. Que Edenor dijo, no, pará. Estratégicamente a mí me conviene ponerla acá en la plaza Es que también uno de los puntos Es, es que el de tiene que cambiar todo el cableado sí o sí eh, en la esquina de casa un mes atrás como mucho uh -huh. eh, El cable de tanta tensión que, que genera en invierno eh, uh -huh. eh, Empezó a chisperir para balas todos lados Se prendió fuego y se terminó cortando uh -huh. ¿Por qué? Por el tema de, de tanta tensión No resiste el cable claro Eso tende, también tendría que cambiar todo el cableado la, la inversión la inversión que tiene que hacer Edenor para mejorarlo que lo puede mejorar si quiere uh -huh. es, obviamente es in, una inversión importante de dinero que es lo que no quiere hacer entonces sale este eh, Alberto Lipi, Lipi no eh, hijo de, ¿eh? ¿De <ríe> sí no. Gloria le puso a parte que sí. está perfecto Ajá. hijo de Lipi Ajá. hijo de Lipi claro eh, sale no a decir que bueno que no contamina que la gente mal informada eh, y no, Lipi, que están mal informado, sos vos, papá. no podés poner una subestación en una zona urbanizada y está comprobadísimo. O sea, no es que hay que comprar, no, está comprobadísimo lo no que se causa. No hace falta ser ignoto en el tema. Exactamente. dijiste vos, hay que poner internet, subestación y ver las consecuencias que traen. Otro tema, ¿no? Hay flaco. Escúchame, es las subestaciones eh, están conformadas por transformadores y todo ese. Clase de equipamiento, ¿no? Que, eh, que produce o sea, cáncer. Exactamente, o sea, hay subestaciones, o sea, más modernizadas, porque hasta Lupi tiene el tupé, mirá cómo te lo digo, ¿no? Con este, El tupé de decir que tienen la misma tecnología que Estados Unidos, ¿no? En lo que es transformadores. Y yo te digo, Lupi, que la tecnología. Lipi. Lipi, que la tecnología que seguimos utilizando nosotros es la misma de hace. 40, 50 años, 40 atrás. 50 años atrás. Lo único que se cambió no fue uno transformadores, los transformadores. Que, por el tema de, del... El PCB. El Después el resto... Por eso te digo que el PCB es, es, es altamente es, cancerígeno, cancerígeno. ¿no? Ajá. y por eso yo, mi duda era, eh, o mi pregunta era si estas subestaciones mm. están compuestas o, o en, en estas subestaciones... ¿Hay transformadores con, con cosas? Con ese... PCB ¿Con PCB? No, no, estas no Estas subjetaciones no. Eh, lo que provocan es Las radiaciones que larga La radiación Por, es que la radiación. Claro, por, ondas, por ondas magnéticas uh -huh. Sí, No puede estar en zonas urbanas Tiene que estar en el medio del campo o en, un, en, o en un lugar, en un predio Donde no tenga casas alrededor de 50 metros O 500 metros Si no me equivoco 500, 500 metros Para que no afecte A ninguna persona humana A, a ninguna persona no. en sus alrededores Ellos lo querían poner en el medio de la plaza Sí O sea, ¿por uh -huh. qué? Porque era Soliverde es estratégicamente un lugar, eh, un punto para ello decir, si lo ponemos acá no gastamos un mango en cables. Claro. Y obviamente, hey, vas a tener la estufita prendida, no se te va a cortar la luz, vas a poder ver la tele, okay, vas a poder ver en la tele en la uh -huh. pieza, en el baño, en el comedor, en el es sótano más. y afuera te si quieres. cobramos querés. un 100% más. Exacto. O sea, puedes enchufar donde vos uh -huh. quieras porque no, pero ¿a qué precio? Yeah. O sea, la gente de Soliverde dijo, ¿a qué precio me vas a poner un coso acá? A que, mi, a que mi hija que se embaraza o, o yo, que me embaraza o sea, la mujer, no sé, mi hijo nazca con cáncer o con malformaciones o sea, ¿a qué precio lo tenemos que hacer? Ante eso la gente de Olivera dijo, no, acá no lo vas a hacer y no lo vas a hacer, entonces eh, a, esta es la respuesta que desde acá nosotros le queremos dar a, a, a Lipi eh, ponete media pila loco, y, y antes de salir a hablar barrabasadas como lo hiciste Que estuvo bueno que lo haya hecho ¿no? Porque esa es la voz de un tipo de Edenor. Es que, o sea, a él le, le garpan para hablar, para defender la empresa. Pero de la forma que lo hace, con esa cara dureza... <risa> Pero es, por sí, suerte es muy, se chocó, muy, se chocó contra no, un paredón. No, no está bueno ser mercenario y él es un mercenario, ¿no? Por hablar de esa, esa clase de estupideces, sabiendo que, que, que la verdad no es esa, ¿no? Está defendiendo algo indefendible y además prioriza su capital o su bolsillo A la vida del vecino. Pero también tratando a la gente de ignorante, loco. Cuando acá la gente, sol y verde, viene peleando, ya esto viene desde. De, no, no sé si desde, el año, eh, desde, sí, el, año desde pasado, el año pasado. Viene peleando esta subestación y este tipo viene a decir que la gente habla desde su ignorancia o desde no saber. O sea, loco, encima nos tratás de, de, de ignorantes. O sea, peor todavía, ¿no es? Claro. Con más los botines de punta te vamos a ir. Bueno, porque año, sabemos lo que te estamos año, hablando. El año pasado hubo cortes, apagones, hubo eh, suba de tensiones. Y esas subas de tensiones provocaron un montón de daños en el transformador de la radio, entre otras cosas, sí, y provocaron un montón de daños a lo en los electrodomésticos lo, el de los vecinos, heladera, sí. mar, todo, que el vecino como ahorró un montón para comprarse un lavarropa, ponele, y se lo hizo miércoles, uh -huh. igual que la heladera, ¿entendés? Y no, eso no se lo paga nadie, dice sí. que se lo reembolsan las pelotas ¿no? No, se lo... no te lo reembolsan, no, o sea, no, lo no te lo reembolsan, eh. o sea, no olvidate Olvidate porque el último corte que yo lo viví eh, allá en, en Delviso Cuando llamamos a Edenor diciendo desde un centro comunitario Que teníamos comidas en los freezers, de que se iba a pudrir todo Dice, ustedes manden un, una carta a Edenor que Edenor le va a devolver todo Sí, las pelotas te lo va a devolver todo La gente tuvo que salir a cortar la ruta y a los 15 minutos de cortar la ruta tenía luz otra vez en su casa. O sea, eh, los, los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Sí. A veces, en estos casos, eh, funcionan. ¿sí? Sí, o... En estos y en muchos. Ahí lo tenés, mirá, escuchá. Así que, ¿qué les parece si vamos a un... Este tema, los investigadores lo hicieron pensando en mí, que sabía que me gustaba este tema. Escuchá. Caballo de la rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que... Tarde enganchar Tuna Negra que enganchar tarde la Laguna Negra. La Laguna Negra, de lo peor, lo mejorcito. que me quemo que me quemo que me quemo con tu beso Yolanda trae más hielo para apagar el fuego que me quedo que me quedo que me quedo con tu beso que me quedo que me quedo que me quedo con tu beso que me quedo que me quedo que me quedo con tu beso Yolanda trae más hielo 15-66-90-50-02, nuestra vía de comunicación telefónica. Siguen cayendo mensajes de un montón de gente, por ejemplo, Roberto de Zona Sur. Zona Sur. Que nos dice, Ale, estoy acá en eh, Berazategui. Ajá. Lo estoy escuchando, está muy buena la radio. Pongan un par de temas de Hermética y de Malón. Hermética y Malón pide, qué loco, eso ¿eh? Eso me dice. No, no, la verdad que no, no estamos pasando de eso. No, no, Así no. Así que bueno. Estamos, estamos acá eh, eh, leyendo mucho sobre el casamiento. Los Glover Trotter, loco, vuelven a la Argentina, boludo, qué groso. Mirá, los lo Glover Trotter. ¿Eh? ¿Los Glover lo quién? Los Glover Trotter. Ah, sí, está bien. No, porque estamos entre eso, estamos entre esa noticia o el casamiento de Florencia vez. No sé qué, des, qué, qué está decidiendo Turbo en este momento con la producción, está peleando ahí. Ah, ¿se casó? Se, se casó. Pero igual no, no da para. Para charlar eso, Charlie, No sé, es? se casó con su, verdad, con su nombre eh, Florencia. Ah. Sí, ahora puede adoptar, porque ya hubo con, una pareja. ¿Con, el nombre, con, el, to, con el nombre Mario no? No, con el nombre Mario no, ah, ya se bien. casó con, con el nombre Florencita. ¿Eh? Che, muchachos, Festival eh, de Teatro independiente, independiente, región noroeste. Esto se va a llevar a cabo en la Herrería Teatro Sarmiento. Al 2000, Esquina Güero, San Miguel Muchachos, ¿Eh? así que ahí, gente De Malinas Argentinas, José Sepá San Martín, San Miguel, 3 de febrero ¿eh? Desde la sala De la Herrería Teatro, recuerdo La dirección Sarmiento, Al 2000, Esquina Güero En San Miguel sí, Va a arrancar eh, el viernes Primero de julio la... ¿A la gorra será también? Será, eh, va a ser a la gorra, seguro eh, El viernes primero de julio La fuga ¿Sí? El bien. Baldío Teatro, 20 horas Después será el 2, el sábado ¿sí? Un eh, ratoncito en la luna Hecho por Omar Álvarez de Títeres A las 16 horas, este es para chicos Uno es a las ah, 20, el del hay, viernes Hay diferentes grupos presentando diferentes obras Exactamente claro, Porque es el primer festival independiente De la de región teatro. noroeste de teatro Exactamente ¿sí? Así que sí, re sí, sí. repito, el viernes La fuga, el baldío, ¿eh? a las 20 horas, uh -huh. por el baldío Teatro lo van a hacer. Claro. Después viene el 2, que es el sábado, a las 4 de la tarde, Un ratoncito en la luna, obra de títeres para chicos, a las 4 de la tarde. El sábado, La obediencia, 21 horas, de Claudia Carbonelle, Si querés, ahí el sábado, a la, a la, a la noche, no tenés nada que hacer, que se ve una buena obra de teatro, te acercás ahí a Galería Teatro, a la realidad, digo. ¿El domingo? ¿El domingo? ¿Qué? El domingo está lindo para salir a pasear con el marido, con la novia, sí. con la amante, con el amante, con las amantes, no sé. ¿Qué hay? Eh, Podés ir a ver eh, Varieté, del circo Varieté, a las 4 de la tarde. O Bien. Todos Somos Hijos de Puta, ¿sí? ¡El! Grupo Fiambre a las 21 horas. Grupo Te repito, fiambre. Todos Somos Hijos de Puta, Grupo Fiambre a las 21 horas. ¿eh? Esto es el domingo también. El domingo 3, ¿eh? Tenés. Perfecto a las 6 de la, a las 4 de la tarde varieté del circo varieté a las 4 y a las 9 de la noche el grupo Fiambre te va a presentar todos somos hijos de puta esto es la actividad del domingo. Perfecto. ¿Te quedó? Sí, sí, ¿Listo? sí, sí. Hay un montón de actividades. Era era, ¿te quedó? Listo. Hay un montón de actividades para el fin de semana. Hay muchas ¿no? actividades ahí en la con los chicos de la de la Herrería de Teatro que Recordemos que hace un par de semanas, hace un par de meses atrás veníamos con la noticia de que estaban ahí a punto de clausurar, eh, de cerrar, con este problema inmobiliario que tenían. Recordemos que tenían que juntar una bocha de guita, una moneda importantísima. Y bueno, pudieron salir adelante. sí eh, Con y actividades hoy, como siempre, laburando a full, Sin, de, sin dejar de ser a, a, a la gorra. Sí. Vamos a ver si podemos tener alguna comunicación con... Los chicos de la realidad de teatro, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos a ver si nos podemos comunicar, dale. Dale, a ver si, a ver si en tu reto podemos llegar a tener. A ver, ustedes dos vagos, estos, estos dos que están acá. Deja, los que están al lado de la estufa. No, loco, tienen que salir a laburar. Me, ¿Cómo vas me, hasta al lado de la estufa? Me da, me da cosita hacerlos trabajar con este frío. Flaco, dale, flaco. Deja, no seas malo. Flaco, vos también, chabón, ¿cómo y si vas a Si leyendo el diario, ¿hasta qué venís, Turbo? Pregunto, si querés, te llevo el diario a tu casa. No, estoy chumeando, estoy chumeando, loco. Tranquilo, amigo. Ahora voy a hablar, sí. Te veo, te veo, te veo muy tranquilo. Che, escuchame, hay un la montón de títulos es... en, el, en el diario ese tiempo que... que. Tiempo argentino. Se está cultivando sí. con tiempo argentino. La verdad que. Sí, le tenemos sí, que decir tiene, a la. Hay la... mucho olor, ¿eh? Tenemos que decirle a los de? oyentes. Sí, ¿Estoy viendo los títulos? Sí. <risa> sí. Tenemos ah, que a decirle a los oyentes que nosotros tenemos como varios periódicos a veces. En la mesa y leemos lo, los títulos más ¿Qué? sobresalientes ¿Qué de los Le periódicos. Ejemplo, ¿no? ¿Loco? 2.500 gendarmes y prefectos a barrio del sur porteño. Ah, mira, en el sur de Buenos Aires va 200, sí. 2.500 gendarmes y prefectos. Se van a dividir en diferentes barrios. Estaban por ahí cerquita, después van a andarnos a claro. algunos sí, de los barrios. Pero Florencia Peña no se había casado ya. No, es Florencia de la Vesta. Bueno, eso, lo mismo, ¿no? No se había casado ya el año pasado. No, no sé, creo que no. Sí, me parece que sí, boludo. No sé, yo no sigo. Bueno, ¿por qué sí, boludo? ¿No? Estamos en radio, papá. Bueno, sí, chango. <ríe> bueno, ¿qué te parece si seguimos con este seguimiento de los oyentes, Alejandro levis Dale, exactamente. A ver, ¿cómo Vamos a seguir con el, con el seguimiento de los oyentes? Pero... Y... Sí, decime. Nada, nada, seguilo. Después hablamos fuera del micrófono nosotros. ¿tú? Dale. Ah, y... bueno. Recién te decía que el seguimiento que hicimos recién a Fernanda Sánchez... Uh -huh. Fue le pasamos un tema que se llamaba que se llama, ¿no? Sí. Eh, esperando el impacto. Ah, sí, me encanta. No es eh, yo que... yo cuando los productores vienen acá y me y me dicen y me dicen cada vez cada vez que cada vez que vienen a hacer el coso, cada vez que vienen a hacer el cómo es, me traen el papel del informe que hicieron de la investigación y me dicen, "Nosotros fuimos a la casa de de, de Fer, justo cuando se estaba, co estaba cocinando unas rosquitas para turbo eh, que, le había, que le había dicho Mariela cómo cocinarlas, que le mandamos un beso, ellos la escucharon amasando las rosquitas mientras escuchaba ese tema. Así que es, por eso fue la decisión de de pasar este tema, ¿no? Con el informe que, que habían hecho los, los chicos de producción. Claro, exactamente. Entonces. Eh... No te quiero tener tan cerca. ¿Por qué tienes que estar tan cerca? Pues tan cerca el... es muy bueno dice tan cerca es muy bueno Charlie igual tan cerca tuyo no está tan bueno pero tienes una baranda te bañaste hoy <risa> no. ese buzo lo compró para la feria esa ni o sea no, no lo lavó nada o sea, no. mandó, As sino así más. como está me lo tengo puesto no porque... está bien porque es me salió feria... como 40 pesos este buzo en la feria bueno el más caro te vieron un cara de Tortugón. bueno <risa> <risa> <risa> vas a decir eso al aire el, el próximo tema Sí. Es un, un tema que, bueno, hicieron un seguimiento ah. a una persona que siempre manda mensaje, sí. ¿no? aparte de Adri, Ajá. Y que es a Avero, ¿no? Avero. ¿La siguieron a Avero? La siguieron a Avero. A ver que alguien me traiga sí. el informe de qué, cómo engancharon a Avero eligiendo este tema, pará. A ver, vení, Nano, pásamelo. A ver, a ver. No, no sé. Mirá, con foto y todo. ¿Qué dice? Ah, hay fotos sí. y todo, mirá, mirá. mirá. Lavando la ropa. Lava la ropa. Eh, muy bien. Muy esto bien. habla muy bien de ella. Es una mujer aplicada después de irse de acá. Pero ¿qué mirá, tiene Mirá, estar. Está escupiendo la comida, Ale. Opa, sí, esto eh, está, mal. Eh, está mal. Esto está muy mal, Vero. Le estás Ajá. escupiendo la comida, Alejandro. Le dice, Ahí está eh. con la bordeadora. Ajá. Cortando el pasto. También corta el pasto. Muy buen informe de, del enano, sí. ¿no? sí. ¿Se habrá disfrazado de duende para entrar ahí? No sé, pero de duende de jardín capaz, sí, porque es petiso. ¿No, habla de, no, ¿no te habla de que conoció a alguien, pero nada? No, no, no. Ah, capaz que viste. Y, pero si sí. conoció Esto no pro... me va a decir nada. Estos productores son terribles. Sí, sí la verdad que loco. te descuidas si y fuiste. Claro. A Arturo le trepilaron durmiendo al lado de la cama imagínate, Claro, una cosa de locos. Al lado no, en el medio. En el medio, en el medio. En el medio. Son terribles, son bravísimos. Eh, así que bueno, vamos con el siguiente tema que eh, entonces. Según este nano, es lo que le según gusta. Según este nano, es lo que le gusta. No sé si lo habrá adivinado. A ver, ah, vamos, a ver. vamos a probar, a ver. Para ver, a ver, para ver. Sí, sí. Altos, tarumba piensa, que niño negro en las calles no es cosa buena. Tarumba, no te demores, Tarumba, regresa a casa, que de este lado del muro tu madre guarda, tu madre guarda. Tarumba, no me preguntes. Darumba, ¿por qué maldicen a tanto negrito, pobre, de ojitos tristes, de ojitos tristes? El muro muro. Puede impedir que vuelen los niños puros. Tal vaya cuando crezcas, verás que siento. La vida estará esperándote pese al cerco. Será una muchacha hermosa, tan humo como una estrella. Los puros jamás te tienen. La primavera, la primavera. Tarumba, nunca te olvides. Tarumba, lo que te aclaro. Ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo. Tarumba, nunca te olvides. darumba lo que te aclaro. Ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo. ningún niño nace feo ni nace malo ni nace malo ni nace malo Comunicate al 15 66 90 50 02 comienzo del espacio publicitario De 21 a 22 Agustín Gómez El, el pensador. pensador Pablo Carballo El Hincha de Boca Mauro y Leonardo Ruiz Díaz Los, los Irresponsables, irresponsables Ideólogos Maggie Torres la lupa, la lupa en Territorio Emanuel Echeverría El, el Escuchante Chile. Todos los viernes El Burro por Delante Empujando para que la realidad No, no se empaje Hace casi un mes Que no sé nada de mi hija Desde que consiguió Ese trabajo Lejos Tanto hace que nos llama Y si le pasó como a la hija de Marta Que la tuvieron encerrada Debe haber alguna manera de encontrarla Si una persona querida Consiguió un trabajo muy tentador Y lejos de su hogar Y no sabes dónde ni cómo está Tal vez la estén forzando a prostituirse O a trabajar en condiciones de esclavitud Llama al 0800 999 2345 Del Inadi Podemos ayudarte Digamos no a la trata de personas, no a la esclavitud moderna. Es un mensaje de la Organización Internacional para las Migraciones, con el apoyo de organismos oficiales. Con el rock en la sangre, de lunes a viernes, de 11 a 13 horas. Con el rock en la sangre, todo el rock nacional que querés escuchar. hacelo acá, en la 107.3, tu voz, nuestra voz. ¿Sabías que la leche materna es la mejor comida y la mejor bebida que deben tomar los niños y las niñas como único alimento? Lactancia materna. Por una infancia saludable. Revuelto Gramajo. Todos los jueves desde las 22. Escucha Revuelto Gramajo. Algo parecido a un programa de radio. Revuelto Gramajo. Los jueves de 22 a 24. Todo lo que querés saber sobre el SIDA y no te animás a preguntar. ¿Sabes qué podemos hacer para evitarlo? Usar siempre preservativos en las relaciones sexuales, ya sean vaginales, anales u orales, entre personas del mismo o distinto sexo. ¿Para qué? Para evitar el contacto de semen, secreciones vaginales y o menstruaciones. Usar y exigir el uso de jeringas y agujas descartables. Y no comparta los canutos. ¿Para qué? Para evitar el contacto con sangre de otra persona. Exigí y verificá que los elementos punzantes para piercing y tatuajes estén esterilizados. Si estás embarazada, hacete la prueba de VIH. Y si el resultado es positivo, inició un tratamiento para que tu bebé nazca sano. Y en caso de que estés infectada, evita la lactancia. Para no transmitir el virus a tu bebé. Preguntar, consultar, informarse, ayuda a cuidarse y cuidar al otro. El preservativo, el preservativo también, también es, cosa es cosa tuya. Usalo, usalo siempre. siempre. Si querés luchar contra el SIDA, comunícate al 0800-3333-444. Los, Los jóvenes y el SIDA. Expreso Farco, un resumen de noticias con las voces de todas las radios. Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana. Todos los viernes desde las 8 de la mañana por tu radio FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Fin del espacio publicitario. La laguna negra, una forma clara de ver las cosas. 15, 66, 90, 50, 02 Nuestra vía de comunicación telefónica Tenemos que pedir perdón a nuestros oyentes Pero el tema recién nos escuchó como muy copado Porque no lo teníamos y tuvimos que buscarlo Y no tenía como muy buena definición de sonido Así que bueno Pero se escuchó y la intención estuvo ¿no? A mí me gustó el tema ¿eh? está, está muy bueno espero... es, un tema, es un tema que queríamos pasar hace rato Y no... Espero, espero que le, le, haya, le, ha, le haya gustado Dale, buenísimo Flojo, Igual flojo el... ¿El qué, Charlie? Eh, ¿Cómo es? El, el productor, porque si, le, si la, la investigó, la siguió Estuvo siguiéndola durante un mes sí. Para conseguir el tema y... Una semana ¿A ah, una semana. ¿Por qué ahí me dijo un mail, loco, este? Ah, porque... No, te yo mm. No, no sé qué pasó. Eh... ¿Cómo es? Eh, no, hubiera. Medio, me pareció medio que hablaba medio enamorado, igual este, este enano. Porque este enano se enamora enseguida. ¿Puedes si es un enano que se enamora. Yo no, que vos lo, ya yo que vos lo, lo saco, lo saco matando. No, no, no ya lo, ya lo echamos. No, flojo, flojo en el sentido de que hubiera ido a buscar el tema por internet. Lo hubiera ido a bajar el tema como corresponde, como el trabajo de un buen productor. Pero bueno. No, claro. Trabaja seguro. medio como yo ese, así a los tumbos. Claro, seguro. Así que bueno. Ahí estuvimos comunicándonos por el Facebook con gente de Integrarte de la Escuela de Arte Contemporáneo en Pilar, Estanislao López 444, ¿no? en, eh, en Pilar, y que nos dice que hay muchas actividades fines de semana, que vayan a averiguar, que hay talleres y cursos, y que después nos van a mandar como alguna gacetilla o alguna información para que podamos difundir un poco más los... Los cursos de la escuela, ¿no? Repetimos la, la información, está en el lado López, es la dirección. Uh -huh. 444, esto es en Pilar. Uh -huh. Y bueno, vayan, anótense, hay clases de cualquiera eh, cualquier instrumento que ustedes quieran, guitarra, saxo, percusión, canto lo que venga. Sí, sí, de, de todo. Acá igual estamos intentando eh, charlar con él y decir, bueno, cualquier cosa que nos llame, llamamos, llamame, llamame, llamame ya. Sí. Y. Y capaz que en una de esas no no nos llama y lo le, le chusmeamos, compartimos. Recibimos un mensaje que la que la herrería cumple tres años hoy. No sé si, si es correcta la información o no, pero bueno, intentamos comunicarnos con Gastón Guerra, pero en este momento está viajando. Siempre que lo llamamos lo enganchamos viajando o a Turquía, o a Suiza, Panamá, Bolivia. Es como ensalada. Está siguiendo los pasos. ¿Qué pasó? No, sí, no perdemos el micrófono hace mejor. Ahí está. No, digo, me parece que estás eh, tras los pasos de nuestro colega mobilero. Uh -huh. Sí, sí. Así que bueno, teníamos la intención de hablar con bueno, él para contarnos un poquito sobre esta función que había, que había adelantado. Eh, y, y nada, por ahora los datos que tenemos son los que te pasamos eh, hace un ratito, lo, el, el evento que va a llevar adelante el.. Este fin de semana la herrería teatro, tanto el viernes, tanto el sábado como el domingo. ¿eh? Que está muy bueno porque es el primer fest festival, ¿no? repito, eh, independiente ¿sí? en la región eh, noroeste de la provincia de Buenos Aires. Así que eso no es un dato menor. eh no, Paz, pues no. Malvinas, Argentina, uh -huh. San Miguel, ¿no? Sí, sí. Bueno, Gen <coughs> gente... hablando del tema que íbamos a hablar con nuestro amigo Alejandro, sí, ¿no? sí. de la... que River se fue a la B. Sí, y hay una frase ahí de, de, del, del tipo este que... ¿Vos de... decís que para tanto, loco? Yo creo que no. Dice, quieren derrocarme, están intentando un golpe militar sí. en River. Eh... Pasarela responsabilizó... A la oposición de eh, los incidentes en, en el Monumental volvió a criticar a Grondona y aseguró que, que está ganando uh -huh. está. el campeonato económico eh, en el club. Lloré por el descenso, admitió el presidente millonario. ¿Qué va a llorar? ¿Qué va a llorar? Mentira. Lágrima de Obvio tiró. Aguante, ve Gran Córdoba, chango Bien, bien, sí, bien. Si, si hubiera mira, sí Rodrigo está. Rodrigo estaba re contento uh -huh. Pobrecito Ajá. Está abajo en el piso, ¿no? Bajo tierra Pero está recontento Seguro, lo, seguro. Único, lo único que duele acá, loco Son los verdaderos fanáticos de, de River ¿eh? No esos que hicieron quilombo Y hicieron para no Bueno, gente como mi hermana Que en realidad se puso mal La pasó muy mal ese día en el, su trabajo Y los medios magnificaron todo como siempre Sí. Y los medios es, wow, esto, todo. esto es de vida o muerte. Había esto dos es... tipos tirando un par de palos y ellos, para ellos era... Una masacre. El... El bueno, no eh, hay, hay algo importante, chicos. No podemos, no podemos negar que hubo una violencia excesivísima. Extrema, ¿no? Extrema. Lo que sí tenemos que echar la culpa a los medios es que semanas antes, mucho antes, ya los medios venían diciendo, esto es de vida o muerte, tiene que ganar o ganar, descender es lo peor que hay, lo peor que le puede... O sea... Eh, pasó de ser eh, futbolísticamente, o sea, eh, a la gente meterle tan metérselo tanto en la cabeza que obviamente la gente cuando eh, salió, porque ya se venía anunciando, o sea, ya se lo venía anunciando, que van a ir y van a romper todo, van a ir y van a romper todo, cuidado que van a romper todo. Y sí, fueron y rompieron todo. ¿no? Después los mismos hinchas de River dijeron, eh, la mayoría de lo que vienen a romper todo no eran hinchas de River, ¿no? no eh, bueno, obviamente que no sabés si lo hacen. Eso. Siempre pasa eso. Lo inflan a Riquelme Riquelme juega para el lado de los tomates Eh, Riquelme, qué sé yo, cómo puede jugar Lo inflan a Messi Messi juega para el lado, de... siempre Para la selección no hace ni un gol, ni un dope Ni un arco iris Eh, Messi, no sé qué, mirá a Messi no... ¿Entendéis ¿Para qué lo inflan, loco? Si después lo... O sea... En el Mundial, lo inflaron tanto por el pibe y no hizo nada no hizo Agarraba ni la bocha y todos hacían ¡Ah! Y la tiraba a cualquier lado, chabón Bueno, pero ahora lo, lo, lo que pasa es que, bueno, fue un... O sea, es una realidad lo que River, lo que le sucedió a River, hecho histórico la cantidad de seguidores, que, fanáticos que tiene. Y bueno, al que le gusta el fútbol, a mí es una persona que me gusta el fútbol y si le hubiera pasado a, a Boca, ponele, en este caso, eh, loco, yo también como fanático estaría recontra al depresivo, porque sí. a mí me, me, me, apasiona, me gusta el fútbol, me encanta mi equipo, la verdad, y amo los colores de Boca, como un fanático de River y como... A mí, sabes qué? No, no... Eh, no acepto a la, a la, a la violencia Porque eso fue un inflado de los medios donde, donde también hubo un uso y un abuso De, de Información, eso, Información, loco Sí, no, ni hablar sí. sabes que a mí no me, no, me, no me cae mucho el fanatismo mm. Pero bueno, sí, entiendo a la persona que es fanática Está todo bien con los fanáticos Pero, digo, llegar a tal extremo Me parece una, una pavada, ¿no? Porque, digo, loco, hay Cosas más grosas, o sea vení de la cancha después de haber cagado a piña un par pegado un par de tiros no sé qué es porque es fanático de River y llegabas a tu casa y tu pies se estaba cagando de hambre o sea, sí, hay bueno. cosas grosas en serio ¿entendés? Uh -huh. y bueno vas a salir a, a hacer una revolución porque en tu barrio no tenés ni cloaca ni agua potable ni no vas a salir a hacer una revolución porque tu equipo perdió o sea loco ¿entendés? fanatismo pedorro entonces no es como lo que hoy. uno tiene que ser fanático fanático de lo que piensa, fanático de sus ideales, fanático de algo justo, no fanático de, de un club de fútbol. Porque ¿A no vos te da de morfado O sea, está bien, ¿A vos, ¿a vos te gusta el fútbol? Sí, me gusta el fútbol. ¿Hasta qué punto te gusta el fútbol? Me gusta mucho el deporte. O sea, vos, vos ponele, yo si estás jugando, no sé, un partido Racing-Huracán, yo me siento a verlo, porque me yo gusta también, el fútbol. Yo también, yo también. ¿Te sentás a ver el fútbol? Es más, yo antes era, me gustaba mucho, eh, miraba fútbol mundial, ponele, Y era de todos los países un cuadro, ponele. ¿Entendés? Mm. De Uruguay era de, de Montevideo, mm. eh, ponele, de Barcelona era cuando de España, de Italia era del Inter, no sé, de, de Holanda era del Ajax, ponele. ¿Entendé? Yo, no, de, yo de, no, yo no, yo no justifico, yo no ¿entendé? justifico, a no un, justifico a un, a un hincha, a un fanático. He ido a la cancha muchas veces y he visto gente eh, rezando, tirando agua bendita, eh, No te hablando solamente de hombres, estoy hablando de mujeres grandes, viejitas, que la hemos visto. Eh, eh, o sea, el fanatismo eh, por un equipo. No, no tiene una explicación lógica como vos querés decir, hay que preocuparse por tener fanatismo por otras cosas. Sí, y lo valoro y lo respeto. qué es lo que pasa? Lo valoro y lo respeto que... y digo, sí, es ¿sabés así. ¿Sabés qué es lo que pasa? Que el capitalismo todo lo corrompe. Y ahora corrompió el fútbol también, corrompió el, corrompió el deporte, ponele, ahora no el descenso el, el, el, el fanatismo viene de siempre bueno, pero el descenso de River es gracias a, di, a los dirigentes de River, ¿sabes por qué? es que no Porque estamos negando eso eh? duró, no le estamos echando la culpa a los escúchame lo... ¿cuánto duró Higuaín en River? No sé, medio campeonato, sí, jugaba bien el pie y lo fletaron. está bien, no le estamos echando la culpa a, al, al, al fanático de, de, de por qué es así. O sea, sabemos quién es el culpable o quién es el culpable bueno, de que River pues esté, esté, esté en donde Entonces, esté. Y el, el, lo que el, estamos hablando es el este, a veces es el extremo del punto de la violencia Escuchame, que se llega. déjame de terminar la idea. El fútbol es no, un no negocio. No, no te dejo ni miércoles. El fútbol es un negocio <risa> para <risa> todos, para los hinchas, para los Barra Brava es un negocio también el fútbol. Obvio que es un negocio. ¿Qué pasa si a vos te quieren.? Vos tenés tu negocio, tu, tu panchería, ponele. Y viene un gil y se pone una panchería re de frente tuyo. ¿Entendés? O te la destrozan a palazo y te la rompen toda. ¿Qué pero igual, a hacer, pero vos? igual estamos bueno, hablando de dos puntos diferentes. Yo estoy hablando del fanatismo y vos estás hablando del, del barra brava violento. Yo A mí estoy me encanta que exista el negocio de fútbol. A mí me encanta, pero entonces estamos enfocando en el, la noticia de diferente punto, porque está, estábamos hablando del fanatismo. A mí me encanta que un tipo sea fanático del fútbol. Lo que no me cabe, lo que no me cabe es que fue lo que se vio, ¿me entendés? Porque si hubo 60.000 almas en la cancha de River, no fueron 60.000 los revoltosos que rompieron todo, ¿eh? Eso hay que tenerlo bien en claro. No fueron 60.000 los que lloraron en el descenso de River. Hay que reconocer que de esos 60.000, ¿entendés? Muchos fueron fanáticos que se fueron de ahí caminando, llorando, Y triste ¿Sí? porque su equipo, que adoran, que está re bien, descendió. Aunque está, no que está re bien que descienda, ¿no? Que descendió. O sea, valoremos... O sea, eh, que, que siga existiendo el fanatismo, sí. Que siga existiendo los revoltosos, no. Y los revoltosos son pocos. Que ese, ahí sí apoyo tu moción donde decís el negocio del fútbol. Sí, está bien. Los revoltosos son los que pierden la guita. Los que llenaban micro Obvio. y lucraban con eso. Los que fueron a apretar al árbitro con el dirigente. Esos fueron los, los revoltosos. Que eran tipos que perdían guita con el descenso de River. Porque ya no tiene más el sponsor del de, de regroso River, ¿eh? No, olvidate. Y a los jugadores le pagan menos. Y el los chat también factura menos. Lo, los jugadores de River están, no cobran ya hace un tiempo eh, importante. Ahora, vos fijate que River está re en quiebra y encima le, sub, le van a suspender como 20 fechas el, el coso. O 12 fechas el Sí, igual... El el estadio, a, ver, el a ver, igual, muchachos, cuando dijimos acá vamos a hablar de algo... Me... Yo quería hablar de River y ninguno de ustedes quisiera hablar de no, River. Ya, no, no, no. no, ¿qué no a... Me dijeron no, no, no que, que iban a hablar de... De Belgrano. De, de Belgrano de Córdoba bueno, y de Bueno, final... sí, de Belgrano tiene dos jugadores que son esos. El 4, sí. que no se acuerda el, el nombre. Cuatro y... Y siete, y siete. El 4 y el 7. Y el, picante, el picante, que picante que te quedó... Te picante, quedó picante, no sé picante. si es Rodríguez, Peralta o Pérez, no. No me acuerdo. El picante Pereira, ¿no? Pereira. Pereira, muy bien. La verdad que gran partido los dos de... De verano. De verano. Sí. La verdad que lo felicito. <risa> nada más que decir. No, tengo no, nada no más que ganamos. Acá felicitamos. Río descendió, Belgrano descendió. Fue. Listo. Pues ya está. Listo. El ciclón ya está, está uh -huh. nada. Ya está. El ciclón está nada, no descendió. Ya está, le eh, compré. La academia también está nada. Vamos por el campeonato. <risa> Ajá. En serio. Reíste. Ríase nomás. Bueno, ah. bueno, la academia sale al campeón. De este torneo que viene. Qué y buen. rojo. Qué buen chiste. Después. <risa> Vamos a ver quién ríe, qué ríe último, ríe mejor <risa> Bueno, dale, perfecto Che, eh, una, una cosa más eh, Les aviso a toda la audiencia eh, Que el que ya el primero arranca la Copa América No sé si se enteraron con este ¿Qué? ¿Qué cosa? A... La Copa América ¿Cuándo? Eh, el, primero. el primero ¿A dónde se juega? Acá en ¿Acá en San Atilio? No, no, no, en, en Argentina ¿Ah, ¿En Argentina? Acá eh, en a... la canchita del pichirico <risa> No, no, no no, no. ¿No? no yo El de que la partido gente... de escozo es Yo creo que la... Yo, Allá que estábamos en el segmento futbolero, ¿no? Sí. Eh, que no sabemos un soque de fútbol. Sí. Eh, la gente se ha dado cuenta. Pero recién dijiste que eras fanático, vos, que te sentabas en los partidos. Sí, pero una de cosas que los veo, otra cosa que sea fanático. Que digo que sepa mucho de fútbol. Claro. Eh, pero chile así... vivas, ale, callate. <risa> Empezá de cero. ¿Quién es el Ciclón? Jaja, <risa> River es una pasión. Ahí tenés a una fanática. Silvi estuvo haciendo esto. Eso es en... una fanática. Yo la eso, en el ese mensaje que envió, eso es violencia. <risa> eso es violencia. <risa> es así. Digas así, así es violenta. Déjame amenazarme, Silvi, deja amenazarme Silvi porque vos sos de River. Eh, vos me Globo, Glo, Yo tengo un mensaje acá del, de, de, del enano que estuvo siguiendo a Silvina. También el, este enano sigue a todo el mundo. Y sí. también te dejó un tema, no sé, creo que vos lo tendrías que buscar alguno que, que vos veas. Claro. Eh, creo que ya sabe el enano le está no que no se le acerque porque Gloria le va a meter un roscazo al enano si se le acerca para sí, allá sí, lo va a sí. sacar no quiere a nadie en el estudio claro eh, que... también ah, hemos seguido a Silvina Vivas sí, ¿Sí? sí, sí. La, hemos eh, el enano ha seguido a, a todos, Silvina eh. Vivas y ha tenido un informe muy importante eh. hasta escúchame lo siguieron hasta a Daniel Zambrano ¿A, a Daniel Zambrano también siguieron no elano? se dio cuenta acá trajeron el seguimiento a Silvina eh. a, ver, a, ver, a, ver, ve, a ver a ver déjame ver a ver a ver opa mira Mira vos, qué interesante. Sí. Con fotos, me gusta estas cosas porque traen con fotos. La estoy viendo vestida de ama de casa, una cosa y acá está arriba del ¿no? techo arreglando la antena, no está bien la tele. <risa> acá el novio. El novio. Claudio, mira, Claudio está sentado en una reposera y ella llevándole un juguito de naranja. Mira, mirá ten... mirá, eh, mirá eh, Claudito, cómo está, eh. Mirá, eh. Eso es amor. Mira, sí, acá caso... está Sil pinchándole inflándole a, a, a Claudio. Mira, va a Qué chica, cómo lo quiere, cómo le atiende al marido, sí. al novio. Yo no, no entiendo me cómo me estos datos pueden hacer eh, al... A seguir, es, todo, es todo, es todo, este Ajá. seguimiento es todo. ¿Qué tiene que ver eso con la música que le gusta? No no entiendo. Pero bueno, bueno es minucioso, pero... enténdelo, vale. Él tiene que... Bueno, igual por ahora no salió bien. El enano, uh -huh. el enano me cuenta que revisa hasta la basura. Sabe hasta uh -huh. lo que comió. Porque es importante esto. Es una investigación profunda que tenemos uh -huh. que hacer sobre bueno, nuestro igual, oyente. Lo, lo que voy yo es que por ahora no sirvió. Sí, sí, porque, venimos bien. venimos dijeron bien. Que, que, que le pegamos con los temas. Va, bueno, que nosotros no, que le, le, la, lo, producción. La, la producción. viene trabajando bien. bien. Me, me gusta. Perfecto. Che, eh, eso, ¿ves? Ni siquiera queremos pensar que juega la Copa América. Terminamos hablando de cualquier cosa. Claro. Menos de que Messi va a volver a jugar otra vez en una Copa Internacional con la Argentina. ¿Messi va a jugar? Sí, Messi y Tevez. Messi y Tevez van a jugar. ¿En serio? ¿No sabías vos? Se me está bajando la presión. ¿Ese es el tema sí. que el enano investigó para Gloria Sandoná? ¿Para Silvina Vivas, digo? Gloria no. Sandoná. ¿Lo tenés ahí en, la, en punta? A ver, quiero escucharlo, a ver qué investigaron, a ver. Que vengas a Mirá vos, ¿eh? Silvina Vivas, te estuvimos siguiendo y este es el tema que tengo. Frito, mi corazón. color miel siempre me miran loño soy de su dulzor ay qué alegría tu pureza se quedó conmigo un día en la troja del amor vos fuiste mía als je más tiempo, los besos y la pasión. Como no perdura el michaco, la flor del Als je verder gaat, dan ga je verder. Als je verder gaat, dan ga je ojos voy confundido, tú me dices que el amor de un peregrino tiene mucho de ilusión, dolor y olvido. Ahora debes comprender Lo que te pido A la troja del amor Volve conmigo acaba, si acaba. Así perdurar más tiempo Los besos y la pasión Como no perdura el michaco La flor del cardón Todo lo que pasa en la Laguna Negra Seguilo en nuestro blog lalagunanegraweb.blogspot.com la la El sitio web de la Laguna Negra Así como esta laguna Investigó a Silvina Vivas También sí. investigamos A Daniel Zambrano El viejo río que va Cruzando el amarillo. Branca malo tal, lleva la balsa. mil días para limpiar el riachuelo. Nosotros pedimos dos horas para la laguna negra y hacemos que esto no huela tan mal. <risa> Eh, a Zambrana también lo estuvimos investigando. También fue el enano. El enano está en todas. ¿Le Entonces, habrá pegado loco en alguna este tipo? No, no, no. no sabemos si a Zambrana le habrá gustado, pero también tengo fotos. Sí. Tengo ah, fotos. Comprometida, ¿eh? Bastante complicado, Zambrana. Complicado, fotos. sí. No, no, no, me, me da un poquito de cosas. Uh, esa foto, uh, es tremendo. Eso es. lo que estoy viendo es algo desconocido que desconocía de mi amigo Daniel Zambrana. No, no, es Zambrana. Es, es No, sí lo es. No, míralo. Es, es una cosa de locos. Dani, no, sos vos. <risa> no te lo puedo creer. Hay un mensaje que dice: chicos, no tienen de qué, quejar, de qué quejarse. Lo siguen muchas mujeres, muchas oyentes femeninas. Opa, ¿quién es? pero me dice esto. Y ah, sí, pero... a mí me sigue Fer, nada más, porque mi señora. <risa> Besos a Fer, que te, te amo. ¿Te amo? Y, y, seguime, y, seguime, y seguime por favor. Hasta la eternidad. <risa> bueno, y este enano descubrió, no vamos a andar relevando las la fotos de, de Dani Zambrana, porque la verdad que quedan... Son impactantes. Sí. Son demasiadas, hasta para graficarlas, son ah. una cosa media loca. Vamos a y dejarla... nos llegaron más mensajes, ¿no? Todavía al... El, el 1566 Dice, sí, hola, ¿qué tal, che? <coughs> ¿Qué pasa con la música? Dijeron que iban a pasar música y pasaron dos nada más, besos. Otro más. Eh, eso es espionaje, dice la señorita Adriana. Lardner. Lardner, exactamente. Sí. Silvivas dice, jaja, ja, no es mi marido. Después también dice, eso me gusta, jaja, ja, qué bueno. Después, ¿qué más? A ver, a ver. Bien, el enano tiene un 10 en investigación. ¿Quién dijo? Silvio Vivas Ah, bien, bien eh, Eso es música Muy bien, besos Daniel Zambrana dice Eso <ríe> <ríe> ¿Qué? Ese no soy yo, lo juro, dice Ah, mirá Bueno, nos quedamos tranquilos entonces y, Pero él no sabe la foto que estaba mirando Capaz que va, bueno, yo qué sé No, bueno, no él no, dice que no, eh, él dice que no es él. Me, al fin la producción... De Todos en el fondo, digamos, todo cuando dice son. No, sí. Bueno, a, él dice eso, no soy yo. Al, al fin la gente de... Este, la producción de esta manera hace algo como la gente. Al fin estos 35 tipos que tenemos acá van a laburar. Eh, me gusta. Vamos a ver si seguimos investigando más de, de nuestros oyentes. Me interesa, me interesa esto... Eh, Pero hubo gente que investigó, estuvo 35 años investigando, casi la cuánto... <ríe> ¡Qué arda investigación, ¿no, Leonardo? La verdad que una investigación fantástica, la verdad <risa> que me dejó sorprendido la, cuando encontraron el en titán hundido, es un poloto, cuando encontraron este, la, la, la tumba de Tutankamón ah. y todo eso, ah. lo, lo pasaron por arriba. Ah, ¿sí? ¿Aguantamos aguanta un segundito? Que... Pará, para que se te cae todo. Eso es un desastre. Dios santo, la tecnología no vale la mano conmigo. Eh, y bueno, la verdad que dice la noticia: te digo, el titular, que eh, después de 30 años sí. encuentran a un excombatiente desaparecido. Ala, después de 30 años. Después de 35, digamos, casi. Sí, 30, 35. 30, 35. No es mucha la diferencia, cinco señor. 5 años señora, más, 5 años menos. Es la misma, mía. Dice, vivía como ermitaño, sin agua potable, en Entre Ríos... Ah, eh, y no cobraba la pensión por su participación en la guerra de Malvinas Ah, mirá vos Pero, Turbo, esa noticia es vieja Porque todos los que están postados en Plaza de Mayo Están en las mismas condiciones No tienen agua potable, no cobran un mango Viven abajo de una carpa eh, Estamos más o, Pero o menos bueno, medio, este tipo, me, medio parecidos eh. Pasa que a veces las, las similitudes no son tan iguales como uno piensa Ah. Ya te cuento Francisco... Fe, Francisco, ¿quién? Francisco de Noruega, no. Ferebreyer. ¿Cómo para practicar? Ferebreyer. Que... Ah, está. Sí, Tiene te... 57 años. Ah. Era cabo primero y participó en la Guerra de Malvinas. En el 83 lo habían dado de baja. Uh -huh. eh, se pensó que este muchacho lo habían uh -huh. ido al más allá. Pero resulta que cuando le dieron las coordenadas del punto donde se tenía que encontrar para volver a Argentina, le erraron, le, le, le dieron el punto de coordinación en Concordia Centro Río. Ah. O sea que el tipo se cruzó todo el mar nadando hasta llegar a Antonio no, de Concordia. No. después se olvidaron, claro, y dice, pobre tipo, eh, le dimos las coordenadas mal. Bueno, vamos a buscarlo. Che, ¿dónde lo mandamos? No sé, a empezar a buscar porque no sé. Y bueno. Encontraron un par de documentos viejos y se encontraron con esta realidad que el tipo estaba como un ermitaño en el Ríos, nada más. ¿Qué investigación que hiciste? Me quedé como anonadado. No, yo no la hice, la hizo el Servicio de Inteligencia Argentino. Ah, bien. Sí. Me gusta, qué, qué, qué profundo. Que como, el, andá a buscarlo, loco, que lo tenemos que encontrar. Claro, el monto de la investigación eh, valió 3.550.000 Millones de euros. A la miércoles. Sí, sí, sí. Mucha plata para, para buscarlo, ¿eh? No, lo encontraron a través de un GPS, que fue lo que compraron. Lo demás plata no se sabe qué pasó. Como, ah, eh, pero es normal, eso es natural que suceda. Eh, ¿Qué les parece si después de este gran informe que hizo Leonardo Turbo Ruiz Díaz, esa investigación profunda en el diario, ¿eh? Eh, seguimos con esta investigación de, de nuestros queridos y amados oyentes. Nos está escuchando también Estefanía Langoni. ¿eh? Muy bien. No, no tengo bien la data de dónde es Stefi, pero bueno, la enganchamos por acá y dice, ¿quiénes son ustedes? Y digo, somos un programa de radio. Ah, qué buena onda. Buena onda. Escuchanos Buenísima si querés. Onda. <ríe> ah, bueno, los escucho, dijo Steffi. Porque Estefi. tu onda ya no es nuestra onda, entonces la onda de antes no es buena onda. <ríe> y ahora, bueno, ahora la nos onda, está escuchando onda, y, sí. y, le, y le mandamos un saludo y le, y le vamos a decir que bueno, Steffi te vamos a mandar a investigar. Acá, para ver qué tema te gusta. Acá se vi una de las preguntas si hacia los conductores investigó el enano. No, investigó a la operadora. Y descubrió el tema, vamos a ver si lo descubrió el tema que le gusta a Gloria Sandoná o un trabajo minucioso hizo este enano y a ver qué tema le gusta a Gloria Sandoná. las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va, es bandera de niebla su poncho al viento. Lo saludan las flautas del pajonal. Y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. mando a la tropa, dale, que dale, el arriero va, el arriero va. A mala y a la noche traiga recuerdos, que hagan menos pesada la soledad.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 Las penas son de nosotros Las vaquitas son ajenas Y prendido a la magia de los caminos El arriero va El arriero va La una negra Una forma clara de ver las cosas Me gusta, este tema es dame pa' matala, ¿no? Le, eh, buena investigación del enano, Gloria Sandona. Excelente investigación del enano. Le pegamos ahí con el arriero va para Gloria Sandona. Lo que me, lo que me sorprende de, de esta cosa es que todos escuchan música así, muy tranqui, ¿no? Sí, sí todos se dan de poderosos, claro, pero en el fondo sí, son no, todos no, una manga de Las la manga de tierra todo me pasó. El arriero va, una sí. chacarera, una no yo sé. Yo no veo a los compañeros que vienen a laburar centro comunitario con la anarquía, sí. tatuada Ay. en la frente, y después nos pasa. Te nada. cabe sí. Carlos Varela una palabra. <ríe> todo relajado claro, capaz que sale con la cabeza tan quemada claro. ¿no? Que, que dice, no, va, algo más tranqui, relax, viste, qué sé yo, no sé. Claro. Escuchá, eh, loco, escuchá, escuchá la de pa' matala Mientras más pechonalidad Y mientras más silicón Tendrás más oportunidad De estar en teleficción Ya sabemos lo que quieras Se comunica gente al 1566-9050-02 what, what is? What? Eh, Se ha seguido comunicando A la gente a través del 1566-9050-02 Ese enano es lo más Me encanta la laguna negra Dice un oyente eh, dos veces no mensaje. Vero Castro dice Chicos, quiero que manden besos a Shirley Que anda un poco pachucha De parte de todos sus compañeros del Belén Ah, bien Shirley, Shirley ¿Qué, ¿Qué te podemos decir, Shirley? Que te hemos visto acá ahí Tecleando la computadora mm. eh? Hemos compartido mates Hemos compartido discusiones Te mandamos un abrazo enorme eh? Aquí sí. está tu hija eh? Que siempre nos hace el aguante Y que te hace el aguante, bueno, que acá también, desde allá a través de la pecera te están mandando un besote enorme, sí. igual que toda la gente de, de, de la Tinku nos unimos, ¿eh? ahí en, en, en apoyo para mejor salud, loco, y salir adelante. Y bueno, sabemos que te apasiona el trabajo, que te apasiona este lugar, que te apasiona el Centro Comunitario de Belén, así que te esperamos prontito, prontito, ¿eh? a full, que los chicos te extrañan y, y nosotros también. ¿eh? Así que un besote para Shirley. Desde aquí, desde la, desde la Laguna Negra. Aquí Steffi nos pregunta, che, muchachos, eh, ¿salen siempre o, o alguna vez por mes? Y salimos cuando nos dejan. Todos los Cuando mi miércoles... mamá me deja, yo salgo. Yo también, y si no se sé corta la luz, me Todos los miércoles, 19 a 21 horas. Sí. Mamá me deja venir hasta acá con el remis y después me sume. Acá. Si no llueve mucho, si llueve mucho, sí, porque. Y mi bueno. mamá me mima también, loco. ¿Cuál mi mamá hay? me mima ah. y a veces me deja salir todos los miércoles. trae el 3, desayuno a la, la cama, loco. <risa> Mi vieja es una jubilada sí. <risa> Pante el carpo ah, Bueno, está es? estábamos? nada ah, seguimos, Repetimos, seguimos. repetimos uh -huh. lo, eh, Miércoles de... Miércoles de 7 a 9 de la noche Estamos en la Laguna Negra Ahí está Y no sé, le decimos a... A Stefi que escuche Que escuche y que... Va a ser como... Le vamos a transmitir un par de pensamientos copados ¿Vos decís? Sí, sí, sí, sí ¿Vos decís que no va a querer romper la computadora? Va a escuchar música buena... Mm. Cuando yo vuelva a los controles técnicos, no, por supuesto. <risa> no, Ale, que no vuelvas a los controles. Yo ¿No? creo que la gente. Quiero reci... Si puedo llegar a recibir cinco mensajes juntos que digan que no vuelva, eh, no nos metemos más. ¿Quién? No, yo no creo que la gente sea 15, tan cruel de 15, decir. 16690-50012. Si yo recibo cinco no directamente. Vuelvo. El día que no tengo operador, no salimos. no salimos al aire. Muy bien. ¿Te parece? Sí. Ahí vamos a ver qué tanto te quiere la gente Si sí, comenzar que no. digan, Ale no. no vuelve a los controles técnicos ¿La gente gastará plata en eso? No sí? sé, a pero haga llegar un mensaje Dice, muy bueno el programa De hoy pueden pasar o cerrar con Gira Gira de los piojos Ahí está nah. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Adri. Nah. Adri Vamos a ver si el enano la investigó El enano, ya, no sé, el, enano, el enano investigó por un tema, no por dos. Verás que todo es mentira. Verás que nada, es verdad. Gira. Gira. Gira. Ahí está, Adri, te lo estamos quedando. Gira. Gira. Gira. Gira lo superamigo. los super amigos. ¿Qué pasa? Un mensaje. A ver, Güey, ah. Si vos vas a los controles.. Ahí seguro. Uh, uh, un mensaje, ya recibos. Uno. Un mensaje. Pero no dice que yo no vuelva. No, vamos eso, por los eh, cuatro. ¿eh? Vamos por los cuatro eso, más. Eso simplifica muchas cosas, Alejandro Leguizamón. Eh, bueno, está bien. Es el momento. Es el momento de, de empezar a. Que, Adri, que Ale vuelva a los controles. <ríe> por favor. Ah, bien. Adriana. Bien, bien, sí, eh, bien. Que vuelva a los controles o que no vuelva a los controles. A ver. No, que no vuelva. Ah, que no vuelva. Dos ah, mensajes, Alejandro no. de Samón en tan solo un minuto. Sí, pero de, le mandó los dos lo Adri, qué tío. No, no, no, no, no, uno lo, no, no fueron los dos de Adri. Vamos a ver cómo vas. Yo por ahora te banco, bien? yo te banco, pero si cinco oyentes... Nos quedamos en la nada, si cinco oyentes no te quieren escuchar, no nos no escucha nadie. ¿no? la gente del otro lado de la red también, que se cuelgue. Dale, sí. dale, ahí a través del Facebook, que loco que alguien ponga, a ver... ¿Qué onda? Ah, exactamente. ¿Queremos que Ale vuelva a los controles o no queremos que Alejandro Leizamón Yo no vuelva dar... a los no controles? Sé, no sé. No, no, no, no, no sirve. ¿Por qué? Tú, ni tu voto ni el voto de, de, eh, de Gloria. Mensajes, más. A ver. Dice, si la vivas, Ale no va a los controles. Tres. Ale, que Ale no vuelva a los controles, por favor. Cuatro. Y otro más, que Ale no vuelva a los controles. Cinco. Alejandro, le dice no vuelva a los controles. Pedido del de, de, de, público. De, público la Buena onda, no nos escuche más entonces, loco. Sin parar. Toda su vida, toda su vida, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Daniel Sabrana dice: Yo voto que Ale no vuelva a los controles. Va a tocar a mi vieja. mi vieja. Ale, no vuelvas a los controles. Y sigue sí, acá, dice. Hay cinco o no hay 15 más o menos, pero bien. Está ya bien. está, no manden no, más. No, eran cinco. Se pasaron, así que vuelvo. La semana que viene eh, volvés a Alejandro Luisán. bueno, eh, es el momento de presentarlo a él. No, no es el momento de presentarlo a él. ¿Por qué no dejan que lo llame la gente de los controles? No, porque... ¿Por, qué no? ¿Por qué el enano sale y me dice que me más enseña que no? No, porque quieren que escuchemos un tema más. ¿Un tema más? ¿Quieren que escuchemos un tema más? Dale. Porque parece quién, que hay problemas. Siguiendo? Porque este muchacho... No se encuentra en una zona donde hay mucha señal ah, ah, ah, ¿Entendés? Le cuento a la gente que estábamos a punto de sacar a nuestro... Es el momento de él, de sacar a nuestro notero estrella de la laguna A ensalada A ensalada, pero bueno, vamos a tener comunicación ¿A quién estuvimos siguiendo? ¿Alguien más estuvimos siguiendo? Estuvimos siguiendo mucha gente, pero vamos a tirar un tema uh -huh. eh, Y después me contás de quién es Claro, exactamente, Y después yo te voy a contar de, de a quién le seguimos A ver, dale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 Todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta el vent, ya no hay locus, ya no hay de pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, que lejos queda de bergen, Muy lejos aquel París. Sin embargo a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más, y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad, ahora mueren en Bosnia, los que morían en ben een Mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora Mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Música. Lo que va siempre vuelve y no hay vuelta atrás. De lo que diste recibirás. Charlas, debates. Sudoro con su propio su laburo. Por medios, digamos. Por sus propios medios, exactamente. Los, los escuchas, escuchas en, en la Laguna, laguna Negra. negra por el 107.3 FM Tincunaco. 15, 66, 90, 50, 02, nuestra vía de comunicación telefónica. Uh -huh. Escuchamos, papá, cuéntame otra vez. ¿Y a quién estuvo siguiendo el no? Estuvo siguiendo a dos personas en simultáneo. ¿Ah, sí? Una de no te va a gustar mucho. A ver. A tu vieja. No, lo mato. Tráemelo acá. ¿Qué? ¿Cómo que anduve siguiendo a mi vieja ese enano de miércoles? ¿Sí? Le dije que a mi mamá no siga. Se lo dejé bien clarito. Y otra, a Becerra. <ríe> ¿A Becerra? ¿También lo estuve siguiendo? Para ellos dos ese tema. mira vos. A sí, ver, sí, para sí. que me están pasando la información de Becerra. Ah. Mirá a Becerra ahí, ¿eh? Anda... ¡Opa, Becerra! Pártalo alombrado para afanarse la gallina del vecino. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo te vas a robar las cosas del vecino, Becerra? La... Robándole ah. la gallina. Yo ¡Qué Vicente. vergüenza, Becerra! Después que hoy te hablamos tan bien del Como informe que se rasga las vestiduras y se afanan las gallinas al vecino. ¿Te das cuenta vos? Pero no. por favor. Bueno, Becerra, no vamos a seguir hablando de tus fotos. La verdad, entre la foto tuya, la foto de, de Adriana, la foto de Silvina viva inflándole la pileta de agua a... a Claudio. A Claudio, una cosa de locos. Y, la de bueno, pero, y las de Dani son innombrables, pero no podemos hablar de la gente de, no, no, de, no, de su vida no, no personal. No hablemos, no hablemos. Pero sabemos que si nos llegan a decir algo, tenemos de dónde denunciarlo. Sí, sí, sí. ¿Eh? Tenemos pruebas. <ríe> tenemos pruebas de, de, de delito. Exactamente. Es el momento de presentarlo a él. Es, el, momen, es el, momento, el, el momento serio de esta laguna. En la laguna negra. Momento internacional de la laguna negra. Reporta la laguna negra. Con, to con todo lo que está pasando en Chile. Sí. Con todo lo que está pasando en el mundo. Sí. Nosotros tenemos una saeta a la hora de informar Y es eh, nuestro notero estrella de esta laguna negra Remedios que le, que le encanta este tema Remedios El enano lo estuvo investigando Remedios Y es Remedio de Ensala Remedio, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchan ahí? Te escuchamos con un poco de turbulencia, Remedios. Sí. Remedio Remedio, eh, ¿es verdad? ¿Eh? ¿A dónde estás, Remedio? Ah, y cierto si que te mandamos a lo lo, lo lo sí, lo mandamos con la producción a la Concagua porque teníamos una duda. ¿Le viste que se está viniendo ahora esta estas esta semana polar, este frío polar? Frío, sí. Esta ola de frío. Uy, pará, y, y están diciendo que bueno que viene de allá desde la Concagua, esta, esta, esta, esta, se avecina esta ola sí, polar. Sí, sí. Entonces lo mandamos ahí para que me digas, ¿hace mucho frío allá, eh, ensalada? <risa> no, no no está, hace calor. <risa> no, me viene, me ¿Hace calor? No, no está, siendo sarcástico, Charly parece. Ah, perdón, perdón, ensalada. deberíamos interpretar perdón. su sarcasmo. Eh, ¿Está cayendo agua a nieve, ensalada? Ay, pero con qué estás vestido? ¿Qué, qué tienes puesto? Una remerita. Supongo que te has puesto una campera abrigada, hace mucho frío allá. No, doble doble con, par, de par de medias. No. no. Estoy con un pantalón rockero. Usas pantalón rockero. con están, Sí. Che, ensalada, ensalada igual, igual, igual no es importante tu vestidura, sabemos que sos un periodista de alto nivel y de alto calibre, que eso es lo de menos en vos. que te la eh, sí. Contame un poquito de qué sé yo, las nubes, el agua, nieve. Las nubes están viniendo para acá, para la zona de, de Buenos Aires. Viste que en Capital pasa todo primero. ¿Va a pasar para Capital y después venir para acá para San Atilio? Las nubes, ¿estás viendo algo? ¡Sí! Eso no importa, no me No le entiendo un sobre dice? dice que las nubes mucho no importa, que van para allá, para acá, qué sé yo, y que, oh, y que el cielo está muy gris y que no se sabe si son muchas nubes o una sola. Eh, ensalada, ¿tenés a alguien para ir a ¿Algún, tes algún testimonio? A ver, algún testi ¿A a alguien, ¿Alguien con quien hablar? ¿Sacás algún testimonio? ¿Algún testaferro? Traducímelo, vale, traducímelo. Sí, pará, pará, pará, pará, pará, pará, tranquilo, pará, pará, pará. pará. No me no lo me, no me, no no tires ¿Qué, abajo. ¿Te justifico? Sí, sí, decímelo que. La dijo, producción lo mandó en Tarlipe, sin un mango, no tiene ni para morfá y se está quejando. Ah, está bien, pero ensalada hay que ser profesional, no me tires abajo el informe. ¿Tenés a alguien a quien sacarme en vivo ahí? Algún, alguien con vos en la concagua. A ver, acá encuentre uno, a ver. A ver. Tradúceme lo esa nada ¿Qué está? ¿Qué? Dijo? ¿La foca dice? Dice que tiene mucho feo la foca. ¿Cómo hiciste por eso? ¿Cómo hiciste por eso? ¿Cómo hiciste te responde la foca o no pero ¿Qué, qué dijo? ¿De qué? Del muelo, del isncteso, trajo a los jugadores parte de rugby. Ah, los P jugadores eh, de rugby. Pre pre pre pre preguntale si alguna vez escuchó la Laguna Negra, preguntale a ver. Pero alguna vez escuchaste. Pero hablale idioma foqués, ensalada, al, por favor. Al. No, Miércoles, que habló mucho para decir que no, tan simplemente como eso. Bien, ensalada, eh, excelente informe. Te, te estaremos ¿Qué esperando. Es, lo vimos, ¿Qué? ¿Qué el cheque? Eh, ah, el cheque sí, Alejandro, vos te lo mandaste con el gordo. Los Peques, la película, Los Peques. Ah, sí, los peques. sí, sí, sí, sí, la mandé sí, a la, la película. La, la, la, la tenemos, te la mandamos a la película, Los Peques. Yo tengo tres episodios de una sola, si querés. ¿Qué? Bueno, ahí está, sí. ensalada desde. Sí. Un informe bueno, excelente de, de Ensalada desde la... Excelente. Todavía lo estoy escuchando, mirá. Sí, sí, sí, sí. Desde la, eh, la Concagua. Bueno, sí le vamos a mandar los películas, los peques, pero no sé para qué lo quiere si no, no tiene DVD allá, no tiene nada, digo. Pero bueno, si la bueno, quiere, sí, se, sí. se la vamos a mandar. Como siempre, claro, sí. Ensalada haciendo un trabajo increíble para esta Laguna Negra. Claro. Nos estamos despidiendo, Gloria Sandoná, cuando, cuando sí, gustes. No, no, sentate, sentate tranquilo, Leonardo Turbo Ruiz Díaz. Justo te da ganas de hacer pis y fue bueno Bueno, dale. Tenés un chorro largo. Igual tanto no hacía no, no, no, no falta el detalle. ¿Por qué? No. No, no sé. Creo bueno, que... tenía ganas de hacer pie. ¿Ustedes qué? No, qué, ¿Qué son ustedes, boludo? Eh, yo qué sé. Ah. Nada. Ahí está, ahí tenés. Ahí tenés. Nos vamos. ¿A dónde? Nos vamos acá. Bueno, vamos. Se acabó la Laguna Negra. Hemos llegado al final. Eh, muchas gracias por haber... Eh, Bueno, estuvo bueno, el, la verdad, esta laguna donde la gente... Eh, se sumergió. Se sumergió y pidió sus propios temas con una investigación... Eh, bastante... Bastante grosa de, de nuestro enano, eh, que se ha metido en la intimidad de cada uno de... Se metió en la intimidad de Silvina Viva... La de, la, la, de Fernando, la de Sembrano, de la, la de Dani, Sánchez... Se metió en la intimidad de mucha gente... De Gloria Yo también. la verdad que... Se siento... ha metido en la cama de mucho porque me he enterado que has dormido entre medio de. Yo, la verdad, que me voz. siento herido, me siento herido. Porque, bueno, me dijeron que no vuelva a los controles, me, me rechazaron Pero, pero vos a tener que ponerte feliz que la gente realmente te lo dice por, por, un, por un bien nuestro. Es como, muchachos, os oh, que me cambian, pero ahora no los escucho más. Entonces, ante, ante eso, no nos queda otra que acceder. Está bien, bueno. Lamentablemente, ¿no? Está bien. Bueno, igual voy a meter algún bocadillo por ahí, así que algún día van a escuchar un par de temas copados. Un par de temas... Bueno, vamos a ver qué pasa. La gente ha decidido... Pedimos cinco, pedimos cinco y fueron quince che escúchame para, el... para, el... para, ah, de eh. para el miércoles que viene para el miércoles que viene nos complementemos a buscar el sapo Pepe para, para todos para, los compañeros. para el miércoles que, que viene si, si Dios para mediante Lucy para tus sobrinitos que también están pidiendo si Dios mediante y Dios me ayuda y nos ayuda a todos eh, vamos a tener un lindo programa bastante descubriendo un tabú ¿me? descubriendo un tabú así que eh, quizás si todo Diosmente se se marcha bien va a ser un programa para escuchar mucho reggae Así que, ¿quién te dice que tenemos sí. escuchando mucho reggae? Hay eh, algunos, algunos participantes. Puede, puede ser, puede ser una laguna Quizás. muy completa. Turbo me mira como, ¿qué? ¿Luke? Puede ser una laguna muy completa. Sí, una sí, laguna sí. llena de musgos, si se no, quiere decir. No, no se vayan, no se desprendan. Eh, Anda porque, por ahí, ¿no? Porque el próximo sí. miércoles podemos venir una laguna recargada, como Matrix. Sí. Así que, bueno. Qué fea película, Matrix. ¿Viste que cuando el negro, boludo, se quiere subir a la nave, pero resulta que no tiene hasta. Y cuando ve a la... a la. Nah, la nah. qué? <risa> no era así, Mastri. Ah, no, le, me equivoqué. Leo, el último mensaje. Vean el lado positivo. ¿De qué? La gente le ha, les hace el aguante a Gloria en los controles. Sí, bueno. obvio, mil veces. Gloria hoy te tiene que haber sentido de que la laguna no es lo mismo sin Gloria. O sea, Gloria no vino el mes pasado y no fue lo mismo. Tí, <risa> Mirá, hasta te consigue el zapo no, Pepe. No, piñó fijo. Era. Ah, no es zapo Pepe. <risa> no, era Yo tengo pepe. menos cultura infantil, boludo. O sea, se nota pobre Santi pobre que la revista Villiquen <risa> que los Teen Angel. Eh... bueno un gusto Vamos a empezar a despedirnos eh, sí a vos, papá haber compartido esta Laguna Negra nos vemos el miércoles que viene con mucha más información y bueno está bien no tendré que estar en los controles pero seguiré compartiendo información acá no sé <risa> confórmate con un toco beso a todos los que nos escucharon a ver o a Lucy que están ahí La Besos para Fer, para Santi, no, loco, hasta, hasta el jueves, hasta el jueves, hasta el viernes si quieren, hasta el, hasta el próximo miércoles, como ustedes quieran, loco ese. Chao. Operación técnica y puesta en el aire. Gloria Sandoná, gracias a toda la gente que se comunicó al 1566 90 se copiaron a los que se coparon a través eh, del Facebook. Y bueno, también eh, recalcamos un último mensaje que lo mandó eh, Adru Lerner. Él dice, me sumo al saludo a Shirley. Y bueno, volvemos a repetir acá, todos nos sumamos al saludo de Shirley y esperemos pronto tenerla aquí con nosotros, laburando a full, porque sabemos que es una mina muy comprometida. Eh, sin odios, sin prejuicios, sin discriminación, igualdad y respeto, esta es la única solución. Justicia por un sueño eterno Mario Castro chao buena no semana para todos